Sé por ustedes, como siempre me entero por ustedes, como me enteré el otro día que habíamos a r r a r l a d o en el 34 cuando, cuando un lunes me llaman, <coughs> el periodismo me llama diciendo que, que,、eh, que habían rechazado la polinómica. ¿A quién le preguntaron? ¿Con quién? Conmigo se tienen que sentar, conmigo, que soy el que presento,、eh, o, o con nosotros, con la cámara se tienen que sentar que somos los que, para consensuar y ver dónde está el error.、Uh -huh. El error f u e de ellos, perfecto. Y ninguna duda que fue de ellos el horror, pero ninguna duda que fue el horror, porque es vergonzoso lo que cargaron, es vergonzoso, es inaudito, inconcebible un 18%, como me estás diciendo vos. ¿A quién le quieren hacer creer esto? Cuando uno indica un 48%, pero no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? No sé, la verdad es inconcebible. Esto yo no, no, no, no, no lo vamos a dejar pasar, vamos a firmar en conformidad cuando me llamen y cuando me digan, porque hasta el momento no me han dicho si va a ser un 5, un 10, un 1% o nada, no sé, porque ya como vamos así, hacen, como hacen lo que quieren, hacen lo que quieren y cuando quieren. Entonces,、eh, bueno, cuando me llamen y me digan, bueno, Mire, bueno, firmaré en desconformidad y después h a b r é que seguir. Yo quiero ver, quiero ver cómo hicieron ellos para llegar a ese resultado. Y vamos a compararla con la mía. Vamos a vamos, los voy a llamar a ustedes. Vamos a hacer una conferencia de prensa. Y vamos a ver quién tiene la razón. Vamos a ver. Ahí se va a dilucidar bien. Porque estoy cansado. estoy c a No s a d No es la primera vez que nos hacen esto. La explicación que han dado, de, por lo menos algunos concejales, es que un ítem de la parte de los combustibles lo. Eh, tipearon mal y por eso terminó d a r ¿A quién le q u e r e n hacer creer eso? ¿A quién le q u e r í a n hacer creer eso? Para, para, mí está dibujado, para, mí está dibujado, para mí está dibujado. ¿Sabes por qué? Porque es imposible que un ítem te baje el 20%. Si estamos hablando de un 34 y pico y ahora me estás hablando de un 18%, o sea que estamos. Me bajó un 24%. Un ítem, es imposible. Un ítem no te puede bajar tanto. ¿Y qué, y qué puede haber pasado?、Y、lo han dibujado, querido, como dibujan siempre. Lo dibujan, como dibujan siempre. Como lo dibujan siempre. Y me llama la atención que hay un consejero. que fue director de, de, de, de transporte, que él sabe. Cómo trabajamos nosotros. Es Pablo Pera. e Pablo Pera, exactamente.、El、Pablo sabe muy bien cómo trabajamos d e la Cámara. Él sabe perfectamente que nosotros hacemos las cosas bien y lo que corresponde.、Uh -huh. Y siempre estamos presentando、eh, nuestra fórmula, avalando de los presupuestos este, firmados por cada eh, eh, firma responsable. No somos, no andamos haciendo eh, eh, cosas raras nosotros. ¿Por qué crees que lo pueden haber dibujado? No sé, porque ellos quieren hacer、eh, política con mi negocio. Siempre. Que quisieron hacer política conmigo y basta de hacer política. Esto es un negocio, señores. Yo siempre les digo: es un servicio público pasajero. Sí, es un servicio público pasajero, pero es una licencia comercial y es un negocio. Y es nuestro negocio y nosotros vivimos de esto, muchachos. Vivimos de esto. ¿Hasta cuándo quieren seguir? Yo siempre les digo: hagan política con el colectivo y ahora con más razón. Si tienen el colectivo de ellos, pónganlo gratis, ya que, ya que quieren pensar tanto en la gente, porque se rasgan las vestiduras. Que la gente, la gente, la gente. p Es vergonzoso, ya compraron un colectivo y ya se rompieron dos. El primer día de trabajo. ¿A、ah, v m o s ¿a dónde? Ahora ellos sí.、Uh -huh. Vos s u p o n t e que n o hubiera pasado a nosotros. Uy, ¿qué, qué, qué nos espera? ¿Qué、uh -huh. nos espera? ¿Qué significa para usted un 18,75? Nada. Seguir perdiendo, seguir. Este, endeudándonos, seguir destruyendo los autos, no poder la reposición de los autos, no, no sé quién va a poder seguir aguantando los choferes, no sé quién va a poder hacer aguantar, porque estamos sacando plata de otro lado.、Uh -huh. Yo en mi caso saco plata de, de, de mi jubilación, no me da vergüenza decirlo, para pagar los costos del taxi.、Uh -huh. Porque no hay trabajo, no hay trabajo. Encima con esta pandemia nos ha arruinado, no nosotros, a todos. Pero eso lo entendemos, eso es, es, es comprensible porque el negociante también no trabaja, nadie trabaja.、Uh -huh. Pero nosotros estamos las 24 horas laburando, le metemos, le metemos horas, ¿viste?、Y、por eso yo les digo, señores, l a b u n e n como laburamos nosotros. Eso resulta que ahora l a b u n a cada 15 días、uh -huh. y tienen 40 años, 34 años. Es vergonzoso, no tienen vergüenza, la verdad es que no tienen vergüenza. Y nosotros, s e ñ o r a s logramos las 24 horas y los 35 días del año. Eso tienen que ver, eso tienen que hacer, trabajar y trabajar para la gente, no para joder a la gente. ¿Qué q u e r e s hacer la cámara? ¿Va a ir a la justicia por esto? Mira, yo creo que,、eh, bueno, ahora voy a. Tengo una reunión mañana con el, el director o de transporte, que yo con el director de transporte, la verdad que veníamos trabajando mancomunadamente muy bien.、Uh -huh. Este, sé que tuvo un error él, yo sé que el error es involuntario, este, pero bueno, pero cuando él no lo, lo pasa, al c o n s el j o e consejo fue el que hizo, el re, revisó esto. Y Por eso no creo, como siempre digo, que, que siempre hacen lo que quieren y dibujan siempre, como siempre han hecho lo mismo, están、uh -huh. acostumbrados a hacer esto. entonces Pero no te dan, no te dan lugar a. a, a la, la verdad es la de ellos, la verdad, pero no basta, se terminó, hasta acá llegaron.